Recibimos a Vero m a g l e n n a n este martes de Columna Animal. ¿Cómo andás, Vero? Hola, ¿cómo andás? Sin、sí, buen día para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, Bien, todo tranqui. Por bueno, allá. Joya.、Eh, hoy voy a, a hablar sobre un.、Eh, fue acuñado fundamentalmente por las feministas negras en los años 70, la interseccionalidad. d q u empezaron a, a, a plantear que el movimiento feminista de aquel entonces no tenía en cuenta la raza. n o y, y la crítica es evidente, porque una mujer blanca sufre una discriminación distinta a la que sufre una mujer negra. Y además porque el movimiento de los derechos civiles no hablaba de la cuestión de género. Entonces, las mujeres negras advirtieron esta doble discriminación, por mujer, por negra, y dicen, acá hay una suma de desventajas, De cara al sistema opresor. k i m b e r l é William Crenshaw es una académica estadounidense especializada en el campo de la teoría crítica de la raza y en el año 1989 acuñó el concepto de la interseccionalidad. Y lo explicó diciendo que era una idea bastante sencilla. Si las formas de prejuicio tienen la misma raíz, crecer a partir de la estructura de poder dominante del patriarcado capitalista supremacista blanco. Desafiar un aspecto solo del poder estructural es totalmente ineficaz. ¿ta? Entonces,、eh, podemos recurrir a otros conceptos. El, del ange, el de Ángela Davis, que dice que、eh, nuestra ceguera respecto al consumo de seres que sienten, que sufren, que les duele, está conectada al concepto de mercancía que genera el capitalismo. Y este fenómeno se puede aplicar tanto a los animales no humanos como a los animales. humano, ¿no? Especialmente en el caso de, de las mujeres que son vistas como mercancías por el capitalismo machista, n o como para poner un ejemplo. Ángela Ivonne d e v e s es una filósofa, política marxista, activista afrodescendiente,、eh, profesora universitaria, y hay otras defensoras de esta, de esta misma y quiero como <coughs> recurrir a ellas para, para poner una base teórica al concepto que estamos, del que estamos hablando, que es el de la interseccionalidad. Rafaela Ciabata dice: ser vegano no basta, ¿no? que no comas animales, que no financies la explotación animal en ninguna de sus formas, que no te vistas, que no te diviertas a partir de su sometimiento, que no uses u fuerza para su beneficio personal, que no hagas nada a un animal que no le harías a un ser humano, es decir, que, que seas antiespecista, no es suficiente para que los animales no humanos dejen de ser aniquilados. Ciabata es una militante cofundadora. De una red que se llama c o l i c t e l v lo voy a decir en castellano que me va a salir mejor, es este, Colectivamente Libres. Entonces, así como no es suficiente no ser homofóbico para que el colectivo LGBTIQNB, deje de ser discriminado, no es suficiente ser feminista o decirse feminista, no es suficientemente no ser racista y tampoco es suficiente manifestarse como soy vegano, ¿no? Que yo no participe de actividades racistas no hace que las personas racializadas tengan una vida mejor hay que ir mucho más allá hay que luchar hay que hay que、eh, militar hay que activar、eh, compartir recetas veganas y comer vegano no alcanza para lograr la liberación de los animales no tengo que asumir que se trata de un posicionamiento político y que se trata de un movimiento que pugna por la justicia social Y volvemos a k i m b e r l é Crenshaw. Desafiar un solo aspecto del poder estructural es totalmente ineficaz. Si solamente voy a ser vegano, estoy desafiando un aspecto del sistema opresor. La lucha es por todas las víctimas. Lo que sí es cierto y no podemos desconocer es que las únicas vidas dentro de ese sistema opresor que tiene un precio, sin estar dentro del mercado ilegal, sino avaladas por el mercado capitalista, son las vidas de los animales no humanos. No hay vidas más descartables que las la de los animales no humanos. Fundamentalmente, los animales que son explotados para la alimentación humana. Hay muertes humanas que son ignoradas, y eso es terrible, <coughs> terrible, pero、eh, estas muertes directamente cotizan en bolsa, son festejadas, por si fuera poco, son aplaudidas. ¿No? No, hay, no hay mayor muestra de violencia contra la vida de alguien que esa que es la de aplaudir por la muerte, sacarse fotos junto a los cuerpos, colgar las cabezas en una pared. ¿no? Todo ese tipo de cosas es la muerte a la que son sometidas los animales no humanos. Pero, ¿qué dicen los detractores de la interseccionalidad? <coughs> y que hay un montón. Y justamente tomé la decisión de, de abocarme al, al concepto de la interseccionalidad en esta columna porque. Se está reforzando、eh, de, de manera este, preocupante、eh, la cuestión de que incluso es nefasta la interseccionalidad dentro del veganismo. ¿no? Y lo que dicen es que la interseccionalidad distrae la energía sobre el objetivo de lucha y que incluso da lugar a infiltrados, infiltradas que quieren desacreditar esa lucha. Y realmente es sorprendente el nivel de misoginia, homofobia y racismo que hay dentro del veganismo. Entonces, el capitalismo, el patriarcado, el machismo, la homofobia pueden tranquilamente gozar de muy buena salud dentro del veganismo si no proponemos un veganismo interseccional. Y escuché cosas increíbles en estos días, porque me metí con esta cuestión. De personas que son referentes del veganismo, con canales de YouTube, con manejo de redes sociales, etc., decir y aclarar fuertemente que el veganismo no es un movimiento, que sí que somos muchos, pero que no es un movimiento, que es una decisión individual que es exclusivamente por el derecho de los animales no humanos, lo cual es cierto, pero remarcar especialmente que nada tiene que ver con otras luchas, ni con el feminismo. ni con el colectivo LGBT especialmente, hacen como mucho foco en resaltar que nada tiene que ver con eso. Incluso no tiene que ver con la preocupación por el cambio climático, con nada. O sea, ser vegano no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las otras luchas. Remarcarlo, sostenerlo, militar esa cuestión. Y llevan a, a, a sostener esto, ¿no? Que es nefasto. El, el veganismo interseccional es nefasto. Incluso me había copiado para compartirles algunos de los ejemplos, pero ¿sabes qué? No tengo ganas de replicar esa forma de pensamiento en esta columna. Así que simplemente lo menciono como para encuadrar el porqué de esta columna animal de hoy. Advertir que cuando le quitamos la interseccionalidad al veganismo, hasta hagamos, en primer lugar, un solo aspecto del sistema de desigualdad y por ende se vuelve ineficaz. Y que la interseccionalidad como concepto es un faro que no tiene límites. Porque nos va a estar marcando siempre la lucha en contra de todas las injusticias. Y quienes así no lo entienden es porque no están reconociendo su lugar de privilegio dentro del sistema opresor o bien directamente porque lo están protegiendo. Ser vegano no alcanza. Nada más, compas. Gracias, Vero. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.